Sí, sí, eh, Casiano con, sí. con los jugadores y algún que otro integrante también. En esa de, foto no está Nicolás Provítola, ¿no? Protamundo. No, no está. ¿Sabes por qué no está? En esa foto no está. En esta foto está <coughs> el entrenador de la Provítola, José sí. Alves Neto, sí. asistente de Rubén Maniano en la selección de Brasil, y uno de pelo largo rubio, que se dice llamar Walter Herman, y que juega un poquito. Sí, ¿y sabes por qué no está la Provítola? No, no sé. Porque está acá con nosotros. ¿A dónde está? Saludalo. A ver. Saludalo. Nicolás Laprovítola, ¿cómo te va? Buen día. Bienvenido a uno contra uno radio. Mati Traversa y Fabián Pérez te saludamos. Buen día, buen día Mati, buen día Fabián, ¿cómo va todo? ¿Qué haces, Nico? Todo bien, acá por almorzar, comer algo tranquilo y descansar, ¿no? ¿Algo tranquilo? ¿Qué significa? Sí, un vamos a ver si hay un pollito, una ensalada, algo de eso. ¿eh? ¿Algo, algo para digerir rápidamente y estar livianito para la tarde. Sí, sí, sí, jugamos a las 7 el primer turno, así que tenemos que que sea rápido ir a descansar y, y estar listo, ¿no? Para, para el partido. ¿Contento de estar en la Argentina aunque sea con, con tu equipo con Flamengo este, y obviamente jugando un cuadrangular semifinal de Liga de las Américas? Sí, no, contento por, por jugar la semifinal y, y bueno, si no era en, en Río obviamente quería que sea en, acá en Argentina, en Mar del Plata así que Contento, contento de venir mi familia hoy a la noche. Así que, nada, no, también esperando la hora de, del partido porque es una instancia muy importante. Flamengo es un equipo que, que viene a defender el título, ¿no? Y, y bueno, sabemos, ¿no? Que, que es un torneo muy importante para, para todos. ¿Y cómo llegan de. en. Físicamente, deportivamente, teniendo en cuenta el presente de ustedes en el nuevo basquete de Brasil y lo que han jugado hasta ahora Nico de Liga de las Américas, que se lo ha visto realmente muy bien a, a Flamengo. Bueno, eh, con respecto a, a lo físico, eh, venimos bien, ¿no? Eh, por el carnaval en la Liga de Brasil se paró, ¿no? Uh -huh. eh, porque hubo un, también un torneo de, de la Liga de Desarrollo allá en Brasil, entonces no, no hubo partidos y, y jugamos el último partido el lunes de esta semana, ¿no? Para, para agarrar un poquito de ritmo lo ganamos, venimos con una secuencia de, de victorias muy buena en la Liga de Brasil, ¿no? mejorando nuestro juego aprovechamos esta semana para, para entrenar, ¿no? Y, y nada, creo que llegamos bien llegamos acá a Mar del Plata el martes llegamos con, con días previos, ¿no? Para, para asimilarnos para adaptarnos a la ciudad a todo, así que Estamos, estamos bien, estamos con, con muchas ganas de, de empezar a jugar ¿En cuánto importa como para mantener eh, la, las aspiraciones y las ilusiones que básicamente salvo Herman y... ayúdame, pero son los mismos que la temporada pasada Exactamente los mismos Walter, eh, Walter fue en lugar de Tony Wyam, después es el mismo equipo Sí, Walter ocupa la posición que, que ocupaba Tony eh, también el Fue Shilton, ¿no? Que era claro. el tercer pivot que teníamos para, creo yo, para darle unos minutos más a, a Cristiano Felicio. Eh, que algo juegue el pibese Y tiene, tiene no. mucha fuerza, es muy grande. Eh, a nosotros nos no sirve mucho, ¿no? Que, que él juegue, que él esté presente en la pintura y, y nada. Después lo demás es todo el mismo equipo, eh, tenemos la misma base, llegamos completo, igual que el año pasado, ¿no? Eh, así que. Nada, tenemos las mismas opciones que, que el año pasado en este momento. Eh, perdimos un partido en México. El año pasado habíamos, estábamos invictos, ¿no? Pero, pero creo que no nos afectó en nada. Estamos concentrados para, para empezar el partido de hoy. Sabemos que, que el primer partido es un paso muy importante, ¿no? Para, para lograr la clasificación. Y salvo Walter Herman, sí. Gallegos, perdón, sí. eh, tenés a Víctor Benite, sí. a Marcelinho a Marquinhos a Walter que también puedo anotar y Nicolás, es, sos el segundo goleador en la Liga de las Américas del equipo se sigue confiando en el tiro por, por lo que veo y, y también en, en, la, en la repartija de goleo. Eh, por ejemplo Marcelinho y Marquinhos no aparecen tanto como si eh, aparece el propio Walter Herman y, y Olivinia bueno el eh en el primer cuadrangular en en México Marquinas no no pudo jugar porque venía con estaba enfermo no no se sentía bien y, y no lo usamos Marcelino no tuvo los mejores porcentajes pero Bueno, ellos son dos jugadores que que para nosotros suman mucho eh, son jugadores muy importantes no que, que pueden ganarte un partido ellos solos ¿no? Eh, ¿cómo llegás vos desde lo basquetbolístico? Eh, porque tuviste una gran participación la temporada pasada, fuiste creciendo mucho, estás re contra Remil, adaptado al básquetbol eh, de Brasil, cuando te ha tocado jugar a nivel internacional lo hiciste muy bien, ¿cómo te encontrás en este momento? Bueno, ahora me encuentro bien, ¿no? estoy, estoy cómodo, eh, la primera parte de, de la temporada capaz no, no estuve muy, muy fino, erré bastante, pero, pero bueno, llegó enero 2015 ¿No? Y intenté renovarme, cambiar un poco y y nada, me estoy sintiendo cada vez mejor, el equipo está jugando también cada día un poquito mejor, los entrenamientos intentamos sumar cosas, ¿No? Eh, sumar tipos de defensa, sumar sí. jugadas, ¿No? Estamos intentando eh darle una vuelta más de de rosca al equipo, así que nada, en un me siento cómodo y creo que, que todo el equipo está, está en un buen momento. ¿Y saben que son candidatos? Eso no pesa a esta altura ya. Sabemos que, que, venimos, que tenemos que defender el título, ¿no? Y, y al, al tener el mismo equipo del año pasado, como decía Mati, eh, sentimos el favoritismo, ¿no? Y, y nos hacemos cargo de eso. Sabemos que, que tenemos que defenderlo y que, que tenemos muchas chances de, de ganarlo, ¿no? Claro, ¿y qué te preocupa de, de, de este cuadrangular? ¿Quién es el equipo que más te preocupa? Trotamundo, que, que, que viene con un muy buen récord en, en su liga Alcones, que es un equipo también eh, peligroso Porque por ahí este, no, no es un equipo que, que sea súper defensivo Pero es un equipo que en ataque te puede complicar Peñarol, que ya la ganó dos veces y que los conoce muy bien Bueno... Eh yo creo que al que más respeto le, le tengo es a Peñarol por por el conocimiento no que que tengo eh, de los jugadores que, que jugué con ellos de, de lo que significa Peñarol no jugar en su casa en Mar del Plata eh, creo que ellos tienen, tienen una ventaja ahí eh, los demás equipos no los vi mucho pero pero también al poder jugar con la selección conozco a los jugadores de la selección de México a los jugadores de la selección de Venezuela eh, entonces creo que eso también me da un poco de, de conocimiento de los demás equipos pero, pero creo que Peñarol y nosotros estamos un poquito más arriba en base al conocimiento que tienen de Peñarol bueno, Walter lo, lo, lo enfrentó la temporada pasada pero Peñarol Liga de las Américas la temporada pasada y la anterior eh, no jugó sí jugó Liga Sudamericana eh, te han preguntado mucho tus compañeros, el entrenador de lo que es la, la mística de Peñarol en Mar del Plata de los jugadores, de los sistemas de juego que vos los conocés y mucho eh, y, y te ha, te ha tocado, por ejemplo, antes de tu partida al a básquetbol de Brasil, tener muy buenas series de play contra Peñarol de Mar del Plata? Bueno, eh, ellos saben ¿no? que, que Peñarol se hace muy fuerte acá, eh, por suerte nosotros jugamos con, con ellos recién el domingo, van a, van a ver ¿no? lo que es, como dicen ellos, la, la torcida, ¿no? la, la hinchada de, de Peñarol, creo que... Nada, tenemos dos partidos para, para conocer bien el clima, pero, pero bueno, Marcelino conoce a Le Gutiérrez, a Leiva, eh, Martín los enfrentó en la selección también, eh, lo conocen Adrián de, de haber jugado esa temporada con la Nueva Molina de las Américas. Yo jugaba con Adrián y sí, sí. lo conocen Adrián, el cuerpo técnico también, o sea. Eh, tenemos información de, de Peñarol, de cómo juega así que en ese sentido estamos también un poco más, más tranquilos ¿no? y muchos de tus compañeros estuvieron en aquel Final Four en Puerto Rico, si no me falla la memoria, no, no, no es buena la mía pero bueno. eh, Marquinhos, Marcelinho Olivinia, claro. eh estaban en aquella edición de la Liga de las Américas, o no, Nico, sí que ustedes jugaron con Lanús y ellos jugaban para Flamengo Sí, eh, pero ellos no, ellos no fueron no, al final. Four. No, ellos, ellos no llegaron. Ajá. Ellos vinieron a la NUS a jugar semifinales. Y, y que, que ahí casi no le, le da un dolor de cabeza el equipo ecuatoriano. Sí, a ellos, ellos casi pierden con el equipo de Ecuador, Sí. Exactamente. Y, y bueno, y vos tenés más en enfrente, dos. Eh, no sé si llegaste a jugar con Gaby Fernández en la NUS, pero fuiste compañero de Adrián Boque a aquel equipo que eliminó justamente a Peñarol de Mar del Plata. También jugamos la, la serie, claro. la semifinal con Peñarol, con, con Adrián, eh, con Gaby Fernández jugué en Lanús también. Ya, eh, o sea, todo es pero... conocido. Te falta campaso en Peñarol como para saludarte y, y, y se comen un asado entre amigos. <risa> Más o menos, ¿no? Pero hay que comerlo <risa> recién el, el domingo a la noche. Bueno, y ahora obviamente hace ya un tiempo comparte Selección Argentina con. Con varios de los muchachos ¿Cómo, ¿no? ¿cómo está Germán? Para quien no lo ha visto mucho en, la, en el nuevo basquete de Brasil Y lo va a volver a, a ver hoy por la tele o, o allí en el polideportivo Mar del Plata ¿Cómo, cómo anda Germán eh, Deportivamente hablando allí en Flamengo? No, Walter, Walter, Walter está muy bien ¿no? Al equipo se adaptó muy bien él, Le gustó la ciudad, el club y, y nada, creo que a poco le vamos encontrando Cosas, ¿no? Nosotros a Walters eh, él empezó jugando como cuatro, eh, como cuatro nos da mucho el tiro exterior, como tres lo usamos más posteado, eh, Walter nos da muchas variantes que, que capaz nosotros necesitábamos y, y nada, también es difícil no porque Walter venía de tener mucho protagonismo en Atenas y, y llegar a Flamengo con... Muchos jugadores importantes, obviamente, eh, no es el mismo protagonismo que él tenía en Atena, eh, pero creo que él nos está ayudando mucho, nos da muchas cosas, y, y nada, todos intentamos sumar un poquito, eh, al tener tantas opciones, eh, el juego a veces se hace como es más, como es más repartido, ¿no? Hay vale. muchos jugadores que pueden anotar, que pueden tener opciones de, de gol, entonces... Eh, esa es una de las ventajas que tenemos ¿no? la rotación y, y la, la ventaja de poder repartir el juego con el gallego nos queremos poner un puesto en Río, ¿dónde nos recomendamos Barra de Tijuca, queremos hacer Cocos, licuados ¿Y o, Ipanema o Copacabana eh, ya no es un para... conocedor de esa zona Barra de Chuchu está, está medio en moda, ¿no? Es una plaza que es bastante extensa, larga, ¿no? ¿Y cómo lo verías a nosotros dos vendiendo? ¡Guayos! que vos se tenés que tomar licuado. <risa> Yo, suco de laranja! Al <risa> gallego lo veo un poquito mejor porque capaz no necesita poner este bronceador, esas cosas, ¿no? Pero No, no a mí Aparte soy un macaco con los pelos, ¿no? <risa> <risa> soy un macaco con todos los pelos que tengo, pero bueno. Nico, bueno, hoy va Margarita la, la señora Margarita Stolviser a la cancha a ver el torneo Hoy llega Margarita, llega mi viejo mi hermano a, con mis abuelos también a Cámara de Plata la noche, así que nada, esperando también para, para verlos Bueno, espero, espero poder este, estar ahí, aunque sea mañana y pasado y... Mañana a mañana tenemos el programa, así que. y, y poder ver este, parte de este gran cuadrangular semifinal. Un abrazo enorme, Nico. Gracias por el tiempo. Eh, nos estamos viendo, dale. Abrazo, Vallejo. Abrazo, Mati. chao Nicolás. Qué, qué buen jugador, Nicolás Uf. la ¿verdad? Sí, señor. Ay, qué buen sí, jugador. Sí, sí. Y está pasando y cómo... un muy buen momento. Sí.